Bueno, hoy vamos a hablar en castellano porque vamos a hoy vamos a hablar con Itziar Ziga eh, Pues como antes también hemos comentado, pues teníamos intención de hacer una pequeña entrevista Y pues esta vez al final ha sido posible eh, Pues no sé, un poco para situar a los que todavía no sepan muy bien quién es Itziar Ziga Pues es una, una mujer bastante transgresora o por eso ha sido bastante conocida últimamente Y, y bueno, pues eh, nació en Orereta, eh, pueblo bastante cercano a, a Irún, Endaya y toda la movida de por aquí Y bueno, pues ella luego pues nació entre nubes, tal como aquí pone, entre nubes, eh, ¿cómo era? Eh, aquí no tengo Tóxicas <risa> Tóxicas Sí, gracias, Gizier <risa> y, y ahí, pues entre, con su madre iba al cole, iba, su madre iba a buscarla con sus tacones 9 centímetros para Bellum y ella intentaba pues como podía vivir en esa pequeña sociedad de rentería intentando ser una niña friki, intentaba ser una niña buena y al mismo tiempo estarlo y, y luego se, se fue después ya de la breve vida en, en... bueno breve no, no sé cuánto, 18 años o así estuve en, en la rentería y, y ahí partió a la, a la Elloa eh, estudió eh, periodismo en la UPV Y ahí también hizo sus pinitos por, por la UPV también. Y ya después de andar un poco por Bilbo y todo y toda esta parte, pues emigró, eh, digamos que a Barcelona. Y en Barcelona también pues tuvo sus eh, pues, pequeños trabajos que hizo en Andra, Juvenil You y eh, Ex Donets. Y bueno, pues también, eh, aparte escribió, bueno, ya relativamente poco, escribió dos libros que son Devenir Perra, eh, que lo publicó en el 2009 y luego un Zulo propio en el 2010. Eh, entonces, luego también aparte, ha tenido distintas colaboraciones en Pícaras y, y también ha tenido una relación que otra con MEDEAC y bueno, un poco un poco de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, vemos aquí un gran popurrí, no sé, por ahora... O sea, vamos a, vamos a, como antes hemos comentado, bueno, le hemos comentado a vamos a hacer la eh, entrevista un poco basándonos en Devenir, eh, que es un libro bastante, o sea, el que yo por lo menos he leído los dos, y un solo propio es más bien de artículos sueltos que ha ido escribiendo, y, y Devenir creo que es más bien, o has querido expresar más bien la, lo que has podido llegar a... A pensar o a hacer a cuestionar ¿no? durante tu vida y no sé eh, vamos a basar un poco la, las preguntas en, en este libro pero pero tú crees que desde 2009 que se que se publicó este libro eh, ha cambiado mucho lo que puedes lo que podrías decir ahora de lo que has escrito en devenir eh, hola, bueno. hola bueno. a ver yo creo, bueno. <ríe> eh, yo creo que Eh, sobre todo cuando escribes, eh, cuando escribes y publicas cosas, es eh, el, el, el publicarse de alguna manera quedan ahí fijadas de alguna forma en el tiempo y luego siempre te eh, desdices o, o te distancias o lo dirías de otra manera, siempre cuando publicas tienes esa sensación, ¿no? también es una sensación con la que tienes que aprender a vivir quiero decir que no, es mm, es maravilloso ir cambiando, evolucionando y si leyese algo que publica hace dos años ahora y estaría totalmente de acuerdo es que he estado dos años muerta bueno, no sé, <ríe> me ha encantado la biografía que has hecho de mí porque tiene millones de incorrecciones, pero me encanta <ríe> no, pero quiero decir que, pues eso, ¿no? Eh, la verdad es que me ha así <ríe> bueno, es una versión tuya por aquí tuya. es que me parece una tontería, quiero decir es que tampoco pretendo de alguna forma yo escribo ensayo, pero es un ensayo también ficcionado, todo todo es ficcionado de alguna forma, así que me encanta. A veces me estoy planteando que el próximo libro que publique, que será con Chalaparta, poner mi nombre y como al lado le poner el año en que he nacido, pues empezar a jugar ya con el año en que he nacido para que ya la gente flipe, diga, está loca, que si pues ahora Montiel quitarme años o ponérmelos. Pues no sé, si te parece bien empezamos ya a echar alguna pregunta que otra, un poco más concreta. Claro, por supuesto y pues no sé eh, quizás sea empezar un poco fuerte o ya empezar con demasiado yendo al grano pero pero bueno voy a hacer una pequeña cita y a ver el fem lo, lo, vale. lo, lo, lo a ver. el feminismo es su religión aunque de esto también salió hereje es una frase que pone en tu bueno, supongo que otra persona escribió la biografía o algo y entonces sí. la pregunta sería tú qué entiendes por feminismo el como como lo vives o o incluso uh -huh. igual luego para tam, para ya echar el gran bombazo, eh, ¿qué es el transfeminismo? Que tanto se habla y, y tanto, uh -huh. tanto no sé, hablas en tus libros también acerca de ello. Vale, si sí, no te preocupes que no me parece una pregunta fuerte porque ya me he tomado la primera cerveza. <risa> <para> que... <risa> <risa> bueno, a ver, eh, eh, con esa frase en concreto sí que estoy totalmente de acuerdo y creo que lo estaré siempre. El feminismo es mi religión ironizando y desdramatizando lo que significa religión o reapropiándonos de esa palabra con la que tantos años nos han hecho, pues estoy totalmente de acuerdo, lo será siempre y es gracias a esas charlas que tengo en mi vida y hereje porque bueno, pues dentro del feminismo, pues por supuesto pertenezco a la, a la rama radical. Empezar para mí el feminismo o es radical o no es. O sea, es el movimiento o la ideología o el discurso, la gramática para mí más liberadora que ha producido jamás la humanidad. Por lo tanto, eh, en este mundo tal y como se ha construido, mmm, por un lado el, heteropatriar el heteropatriarcado, por otro lado el capitalismo, bien junticos de la mano los dos porque son imprescindibles uno para el otro, eh, o es radical, es decir, o, o vas a la rey de las cosas, o, o es que te van bien, o es que encima si no te van bien, es decir, si eres una mujer y estás puteada tanto por tu género como por la pobreza, por millones de tipos de violencias, y no buscas eh, acabar, con la, o por lo menos pensar en cómo acabar con la, con la con la raíz de tu opresión, es que estás un poquito perdida. O sea, ser yo creo que sea feminista light, feminista moderada, o liberal, o así, no lo entiendo. El feminismo es radical o no es. Por lo tanto, es que evidentemente, como movimiento tan libre, ¿qué es ra tánide, radical? O Se ¿Eh? va a la raíz de las cosas. Hmm. Etimológicamente, la palabra radical significa eso, o sea, ir a la raíz de las cosas. Es decir, no, o sea, tú no puedes transformar algo tan perverso que se ha construido durante siglos si solamente atiendes a determinados síntomas. Es decir, no puedes acabar con la violencia de género eh, reforzando la infantilización de las mujeres, utilizando solamente técnicas como, como o, o dispositivos como órdenes de alejamiento que te infantilizan diciendo que es la policía o los jueces quien te va a proteger cuando son otras armas del poder eh, para violentarnos a todos y todas es decir, ir a la raíz de las cosas. ¿Y en todo eso piensas que el transfeminismo es un movimiento del feminismo que, que puede ser radical? ¿Tú lo ves como tal? Sí, yo creo que el, el transfeminismo es una actualización más del feminismo, actualización hacia su radicalización, es decir, el feminismo, como, como os decía, es como movimiento tan potente y tan liberador, eh, hace mucho daño al sistema y el sistema se reapropia continuamente o intenta reapropiarse ...de él, para utilizarlo a su favor, muchas cosas... ...como la conciliación de la vida familiar... ...y todas esas cosas que les viene muy bien... ...que las mujeres nos dediquemos a, a comernos la cabeza... ...y a pensar cómo seguir siendo las perfectas amas de casa... ...y las perfectas trabajadoras a la vez... Mm. Eh, ...pero por otro lado, eh, también condenando... y, y ...intentando continuamente domesticarlo, ¿no? Entonces, eh, existen... ...igual que existe un movimiento de domesticación del feminismo... ...existe otro movimiento de radicalización o recuperación de la radicalidad del feminismo. El transfeminismo creo que es una actualización más, y creo no creo que sea la superación del feminismo, ni mucho menos, yo no considero que seamos una vanguardia que para nada, pero sí que creo que ese ese prefijo trans le introduce, de alguna forma le, le inyecta, le vuelve a inyectar al feminismo algo de movimiento que tiene que ver pues, con, con, con hacer nuestros discursos de las personas trans, de las personas intersex, eh, combatir el binarismo de género y la jerarquía de género, las dos cosas, y por otro lado trans también significa transcultural, transfronterizo, transgeneracional, no sé. Eh, hola, eh, hola. Eh, siento ser yo el de la voz ronca aquí hoy, uh -huh. <ríe> sin cervezas <ríe> quiero decir, <ríe> eh, es... Ha estado muy bien, hay que decirlo, porque yo que había leído y que tenía así unas serias nubes por ahí, ¿no? Porque había, no entendía tampoco mucho eso, ¿no? Pero lo que has dicho de actualización de me ha parecido muy muy a, a la raíz o a, a dejar claro porque... Eh, Yo, yo sí que, aparte de, de, de haberte leído en libros ya pasados, eh, soy de los que te siguen y os siguen a todas por, por la red, ¿no? Y se había sí. montado cierto debate ahí en, en cierto blog, ¿no? Y, y me sí. parecía que era como eso, ¿no? De otra vez eh, ciertas cosas que yo creí que ya se habían superado, pues otra vez estaban eh, surgiendo, ¿no? Pues eh, uh -huh. debatiendo, volviendo sobre temas ya estos... A mí personalmente me, me ha gustado eso en serio, eh, lo de la actualización y que creo que me ha, me ha aclarado un montón de cosas, ¿no? Porque es actualizar y como dices tú, no no superar ahí y del, y lo que más me ha atraído de esto como borronca Eh, es el... todos todos los sufijos trans, ¿no? que creo que leí una vez en el, en el blog de MEDEA, ¿no? Tra, que, has, sí. que has comentado transfronterizo, transgresor, transversal, ¿no? donde uh -huh. abres todo el abanico de, de, de luchas y, y, y eso, ¿no? y como tú dices también eso, o, o es radical o no es no, no, yo no creo que haya no, tintas por eso no entendía tampoco todo esto, ¿no? lo que pasa es que sí que es yeah. cierto que ha habido una perversión igual que hay una perversión sobre Ra, eh, la palabra radical que hay que estar constantemente repitiendo sí. que es lo que has dicho tú, ahí creo que hay una hora otra vez otra que tienes que estar justifica bueno, os tenéis que estar justificando qué es feminismo, ¿no? Cuando pues yo no lo veo tan viejo. Yo es que soy que soy más de, soy un poquito más mayor que aquí <risa> conpis. Y y claro, y, y yo cuando leía dices, pues es que no, no entiendo dónde por qué hay pues, si, si es lo mismo todo lo que se dice por ahí, eso es feminismo, o sea, bueno, está bien lo de actualizarlo, ¿no? Y desempolvar mm. un poco. Y tal. ¿Sí? Yo un poco sí. estoy de acuerdo también en eso, en, en añadir más cosas y en actualizarlo totalmente de acuerdo, pero es lo que dices tú un poco Mariano, ¿no? el, bueno, la reivindicación de, de la palabra feminismo también en sí, es verdad que sí ha, había una apropiación un poco de o sea, de parte de la institución y del propio sistema, de, de ¿no? ahora todo es género, todo sí. muchas palabras bonitas y... Pero es verdad que el feminismo, la palabra en sí, todavía sigue totalmente criminalizada o es como sí. algo, no sé, que sigues utilizando esa palabra es como, no, no, yo no soy feminista, ¿no? Y, y que igual sí. dentro del propio movimiento sí está bien avanzar y, y, y utilizar nuevas palabras como el transfeminismo, pero también la reivindicación un poco de, de la sí. misma, ¿no? Sí, sí, yo hay algo igual, a ver, yo creo que con todo el tema transfeminista que nos deja ese de también una especie de provocación, autoprovocación, no es que pretendamos las que nos hemos puesto el trans delante y yo me lo pongo y me lo quito, esa ¿eh? o no, yo soy por encima de todo feminista y punto. Pero bueno, eh, no es que estemos intentando que todo el mundo se ponga el trans delante y si no ya eres como una especie de feminista carca ni mucho menos, o sea, yo cuando se interpreta así, me parece pues que son Eh, pues interpretaciones, muchas veces de, pues, de, de gente que me parece muy valiosa que se está que se ha apuntado al feminismo con el trans delante pero que no tienen tan muchas veces ni cultura feminista o sea, porque por su juventud probablemente y que de repente no no es que vengan cuatro no, vengan cuatro a decir a todo un movimiento súper amplio super heterogéneo mmm, tan variable a decirles no no bonita ahora tenéis que ser esto eso me parece una aberración ...y una irresponsabilidad histórica totalmente... ...yo siempre digo que no pienso dar saltos al vacío... ...es igual que cuando empezamos... ...vale, que hemos desesencializado lo que significa ser mujer... ...esa es la base del feminismo, de todas maneras... ...o sea, no, esto no se lo ha la teoría queer... ...lo de que, que no eres... ...o sea, eso ya lo dijo Simone de Beauvoir en 1949... Lo de, empezar, ...lo de no se nace mujer, se llega a serlo... ...no se nace hombre, se llega a serlo... ...no se nace marica, se llega a serlo... ...sobre todo entendido como estigma social... ...como, como toda una serie de construcciones sociales... ...que te van a marcar especialmente para joderte, es decir, hablamos de identidades oprimidas. Mm. Quiero decir, entonces, mientras mujer mujeres siga siendo la mitad del planeta oprimida, porque lo es, como si nos ponemos a pensar en clases, en razas, en opciones sexuales, en ideologías, etcétera hay un montón de minorías más oprimidas. Eh, si nos ponemos a pensarlo así, ¿cómo vamos a desarticular un sujeto político como mujeres tan potente desde el cual eh, hemos hecho tantas luchas y seguimos necesitando hacerlas y desde el cual estableces que tantas alianzas la movida es no quedarte en mujeres, poder decir, aceptar que haya eh, pues todos los dispositivos que te, que te hacen eh, que cuando transitas de alguna manera de un género a otro te hacen pasar un peaje de dolor muy muy bestia, como es la transexualidad por ejemplo, uh -huh. quiero decir desencializar lo que son los géneros y, y, y ampliar nuestro concepto de lo que son las construcciones de identitarias, no significa que de repente ahora el género no existe, o que no puedes, no somos ni hombres ni mujeres, eso es una auténtica chorrada, de que no somos ni hombres ni mujeres, ni blancos, ni negros, ni ricos, ni pobres, es una especie de magma que muchas veces se, inter se interpreta mal la teoría queer, y se piensa que lo que estamos diciendo es que no somos nada, vivimos como una especie de limbo, una puta mierda, o sea, son identidades encarnadas, encarnadas en el dolor, encarnadas en la opresión, Y siempre hablando de, la, de desde, desde las identidades oprimidas y desde las, de las alianzas estratégicas, no sé, ¿no? un poco jugando con ello. Sí, es verdad que la teoría queer está dando mucho de qué hablar y y que está costando también de entender mucho ¿no? <risa> también para las propias <risa> feministas pero yo creo que un poco eh, con lo que dice ichar es que eh, y creo que tornarna q hablábamos antes de lo de la etiquetación ¿no? yo le sabes sí. les etiqueto muchas veces todas estas cosas que leo en la gran apertura o sea en el, en el que no todo vale pero está está abierto a todo no sé cómo decirte no no tenemos o sea, es lo que tú dices la etiqueta trans no es una eh, a, a, y ya está B o algo así, no como no sé cómo decirte, ¿no? mm. que está abierta y como tú dices, un día me la pongo, otro me la quito. También mm. somos así, ¿no? Aquí somos tienes una humanos. cita en un artículo que escribiste que pone, me fragmentarán y a cada pequeño pedazo le pondrán una mm -hmm. etiqueta. O sea, me parece una mira, frase bastante redonda, no sé. Además, mira, justamente estaba pensando ahora mientras hablábamos de esto, de la teoría queer, y de la mala interpretación que se ha hecho de las teorías queer y políticas queer está pensando en Gloria Anzaldúa, que es justamente esa frase mm. que acabas de decir desde ella. Sí. Claro, esta mujer que es considera como una de las inspiradoras o pioneras, no sé lo que se consideró como movimiento queer a nivel de como escritora, eh, luego hablamos de activistas... yo qué sé. Pues que era una mujer chicana y bollera en Estados Unidos y po y pobre que habló sobre la frontera todo el rato a la, la gloria enzaldua tú la resucitas, que está muerta la pobrecica y le dices que la gente está diciendo ahora que lo queer significa que el género no existe, que no sé que no existe y te metes los hostias, mm -hmm. quiero decir, porque ella siempre habló, o sea, habló desde yo soy una mujer eh, chicana mm -hmm. y, y bollera y pobre, o sea, y, mm -hmm. o sea, son esas identidades encarnadas en ti, desde mm -hmm. las cuales tú mm, te piensas, porque no te, te dejan otro puto remedio que pensarte desde ahí, desde la opresión, y te y te reconstruyes, ¿no? Es un poco... Mm. Entonces también jugar a la movilidad, es decir, el decir, yo me puedo poner y quitar esos sufijos, es, bueno, para mí es una forma de mutar con el género, de mutar con las identidades muy interesante, pero sin olvidar también que, a ver, que yo no soy trans, o sea, yo como lo que con mi asignado, yo no me he pasado por todo un protocolo de reasignación sexual, yo nunca me he hormonado para llegar, o sea, a mí no me niegan mi identidad de género en el DNI, Mm. Podemos decir que todas somos trans, pero unas no son mucho más que otras, joder, las que las que realmente lo han sufrido, mm. ¿no? Y luego que es un poco, sí. en la sociedad, como se entiende como mujer, ¿no?, lo que se define muchas veces como género, eh, sí. aquí también hay otra frase que pone, las lesbianas no somos mujeres, como no lo es tampoco ninguna mujer que no esté en relación de dependencia personal con un hombre. O sea, ¿tú uh -huh. crees que en una sociedad patriarcal que es la que vivimos hoy en día una mujer que no esté bajo el, la opresión de un hombre no, no se define como mujer hoy en día? Yo creo que hay, hay, hay bolleras que se o que nos autodefinimos como mujeres, y hay otras que nos autodefinen como mujeres. quiero decir Esa frase de Monique, de Monique Bittig me parece buenísima la que acabas de decir, porque de alguna forma lo que dice es, lo que significa ser mujer es, es en, en relación a una dominación, a una dominación machista. Eh, en ese sentido las feministas hemos reventado lo que significa ser mujer, ese es otro de los grandes debates, es decir, cuando tú como identidad estratégica utilizas el sujeto mujeres, Eso no quiere decir que de alguna manera las, las feministas y las tías que no que no nos hemos doblegado a lo que se esperaba de nosotras, de alguna manera están reventando, dejando de ser mujer. Yo creo que no hay que dramatizar tanto, ¿no? O sea O decir si una bollera se, se dice a sí misma mujer, es mi caso, como identidad estratégica, mm. perfecto. Si otra, como puede ser Beto Preciado, dice que de alguna manera mm, se considera más bollera que mujer... Mm. Me parece perfecto. Este debate lo refleja muy bien Gracia Trujillo en su libro El deseo resistencia, sobre la, la historia del movimiento Goyo en, en el Estado español, cómo esos debates se han dado muchas veces. La historia es no imponer, es muy interesante ese planteamiento, la historia es no imponer, eh, sí somos mujeres o no, no somos mujeres. Joder, los dos argumentos y los 25 más que se, se te ocurran son totalmente válidos, ¿no? se terminar rompiendo unas unos dogmas para introducirnos en otros, creo. Eh, siento que creíamos que el, el tiempo no nos iba a, a pisar ni a, ni a, ni a yeah. condicionar, pero nos está condicionando y la verdad bueno. es que Pues eso, nos, se nos van a quedar en el tintero un montón de cosas, pero bueno... Bueno, pues otro día hablamos. Eh, ¿eh? Nos, ha quedado, eh, nos ha quedado un montón, como el pantojismo o... Claro. Bueno, nuestra nueva versión, que ya te la haremos llegar, del osbornismo. Muy bien, muy bien. Eso Descantada. nos lleva también a, a esos fantasmas, o eh, los hombres, eh, en el cual sí. me incluyo, como fantasma sí. y como hombre. Y muchas cosas más. Entonces... Eh, Sí, pero es que se nos viene encima porque tienen que entrar en directo Claro, claro, pues nada Entonces pues nada, pero nos quedan 10 minutillos para ir ir cerrando esto y dejando, cerrando vale. y a la vez dejando abierto para posibles otras claro. colaboraciones Muy bien, muy bien Bueno, un poco igual con lo del pantojismo ¿no? Que sí que, que se está escuchando mucho. <risa> <risa> no, no, no es que ni sin saber qué es. Claro. <risa> no, sí, es verdad que, bueno, últimamente ese bueno, el arte o la expresión artística se utiliza mucho para para reivindicar también, ¿no? Y, y bueno, un poco eh, en los últimos pues, topaquetas o cuando se hacen así como encuentros de mujeres y así... O sea, es, Yo por lo menos he visto muchas veces taller de pantojismo no sí. sé, ¿de qué, ¿de qué se trata todo esto? Vale, el pantojismo es una, un monstruo que parimos mi compañera de zonas en, en Mónica Bos hace ya como siete años, o no sé si cuántos años, ya pierdo la cuenta. Y de que estoy un poco harta, a ver, no, no es que esté harta, es que dije que no quería dar más talleres de pantojismo y, y intenté que la gente se hiciera sus propios talleres de pantojismo pero me lo siguen pidiendo. A veces digo que no, a veces digo que sí porque tengo el no difícil a veces yo que sé, bueno, el pantojismo es una herramienta eh lúdica y política que nos inventamos nosotras para exorcizar el patetismo amoroso inculcado por pues por esta cultura teopática arcaica y por esta cultura del amor espantosa que tenemos, pues un poco como para no, no es una terapia, en realidad es como una herramienta para desdramatizar, para reírte de tus propias misigas eh amorosas. Eh, lo que hacemos es a través de la parodia autobiográfica mm. es decir coges los momentos más patéticos de tu vida amorosa de tu vida amorosa, pues ese chantaje rastrero que perpetraste esas fel este lo que, que tuviste que tragar y que en vez de salir corriendo te quedaste ahí todo ese tipo de cosas que nos han pasado que la gente niega que le pasen pero que le pasan lo que hacemos es dar talleres en los que la gente pueda escojonarse de esto un poco en mm. la gente que viene que muchas veces son un poco participativos, por eso también me cansé. Porque yo no quiero ir a meter chapas, quiero que la gente se divierta, se vuelva loca. Pero esto en Barcelona en mi entorno de mis colegas y tal era muy fácil, había muchas divas y era muy y era, o sea, iban saliendo las escenas y todo era muy loco y a veces cuando estoy yo eres aquí veo que mm, se queda todo el mundo sentado en la silla y no termina con animarse. Entonces yo si es así, si es así yo me aburro, quiere decir, <risa> bueno. que <Porque> yo Así somos <risa> las barras <risa> y los bares. entonces es eso, no sé si tendría que meter Eh, a la próxima vez que de uno, eh, no sé, MDMA, a les dé a la gente, entonces me denunciarán o algo, pero bueno. La idea un poquito es esa es, parodiar el amor como lo vivimos, para descojonarnos de él y para ver si la próxima vez que nos encontremos en la misma situación, por lo menos nos reímos después de hacer idiotas pues, idiota. Pues a ver si conseguimos organizar uno por aquí, que yo creo que nos <risa> hace falta. Bueno, Itziar, pues es que ricasco por estar con nosotros y nosotras. Bueno, bien. De verdad que un placer, breve, pero sí, un, placer. un placer. Bueno. Es que pues ya sabéis que tenéis mi teléfono y podéis decir torreando que ya vi que yo tengo que para rato. Vale, muchas gracias. Y el placer hago ahora. Ahora,